41 seguimos en radiocracia vamos a conversar unos minutos con Raúl Álvarez director del hospital Lucio Molas y René favaloro eh, mañana martes va a haber un paro de 24 horas en pediatría y queremos conocer bueno cuáles van a ser las este las condiciones del servicio muy buenos días Raúl ¿cómo estás Hola, Cintia, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, mañana hay este paro del personal de enfermería y los servicios generales. ¿Cómo va a ser la prestación de, del servicio en la en la guardia de pediatría? Eh, eh, como hemos venido garantizándolo hasta ahora en estos paros de, de cuatro horas, eh, el hospital y el servicio está garantizando la atención de todos los niños. Consideramos que es una eh, situación, digamos, esencial. Eh, donde debemos eh, garantizar la continuidad de todos los, los tratamientos, las internaciones y demás. Así que por lo tanto se sigue reforzando el equipo con con la enfermería y estamos cubriendo las necesidades que se han presentado. Uh -huh. O sea, durante todo el día va a haber prestación del servicio. Sí, sí. Bien. Raúl, aprovechamos para, para consultarte eh, a propósito de que en el resto de la ciudad capital no hay guardias eh, pediátricas es el molas quien concentra toda la demanda esto este está bien que suceda genera este una sobre justamente una sobremanda en el servicio de salud pública sí a ver no sé si está bien o no está bien creo que es una cuestión de, de mercado el mercado se está manifestando de esa manera eh, y nosotros como garante de la salud de una población que somos siempre los últimos Eh, en, en, la, en la línea eh, de tener que garantizar eh, el acceso a la salud de la gente eh, nos preparamos y nos acomodamos para poder dar respuesta eh, a esta situación que no debería suceder, eh, no debería ser de esa manera, pero bueno, uh -huh. está sucediendo y nosotros nos preparamos para poder dar la mejor respuesta. Uh -huh. Bueno, sí, esto de está malo está bien, es cierto. Yo considero que que no debería suceder que los otros este, establecimientos de salud eh, justamente no tengan la demanda pediátrica, que es además una de las más este activas. Una va la Guardia del Molas y siempre, siempre hay este muchísimos eh, niños con, con alguna afección. Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas personas pasan por la Guardia del Molas por día? ¿Cuántos niños? Sí, tendría que... Bueno, no, no tengo el strike acá, pero bueno, eh, hay guardias de más de 100 niños en un día. ¿no? Eh, es casi la, la, la, casi lo cotidiano, digamos. Uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. eh, con, sabemos todos que pediatría responde a una eh, clara incidencia relacionada con la estacionalidad. Claro. cierto O sea, en invierno nuestros servicios de pediatría están como más exigidos, por la, la demanda que, que aumenta y bueno en verano como que también hay otro tipo de patologías estacionales pero no no tan eh, marcado como exige la, la patología respiratoria en, el, en la temporada invernal, invernar no uh -huh. ¿Qué, qué piensa Raúl de bueno de, de este reclamo de este de esta medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores tiene asidero lo que están lo que están este solicitando Eh, la verdad, bueno, que habría muchas cosas para tener en cuenta, yo no, no, no podría evaluar de esto, sí creo que eh, hay una mesa de diálogo, había una planitaria abierta donde se podían plantear muchas de las cosas que se están planteando, de hecho los otros gremios tienen una actitud distinta, no uh -huh. sé si, bueno, si es adecuado o no, pero es lo que la realidad nos está mostrando eh, y, y bueno se está, se está manifestando de esa manera no me parece que sea eh, el momento ni la la, la la intensidad con la que se está llevando adelante, pero bueno, nosotros no podemos eh, evaluar eso, como dirección nosotros tenemos que garantizar que todo aquel compañero que quiera manifestarse y hacer su reclamo y su derecho a huelga esté garantizado, claro. como también garantizar aquel que, que quiere trabajar y que está dispuesto a trabajar y bueno, que tiene otras otras metas o alguna otras necesidades y están eh, justamente eh, trabajando en el servicio y bueno y, y tratando de que podamos dar la respuesta necesaria. Uh -huh. Le agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Raúl. Le agradezco a ustedes por haber... Que escuchado y que tengan un buen día. buen día, hasta luego. Conversamos unos minutos con Raúl Álvarez, él es el eh, director del de complejo hospitalario Lucio Molas y René Favaloro.